Compuestos que se traen, no tienen sanción se merecen morir bien muertos. América 1801 en toda la República Argentina, esto es Leter Sermón, eh, mi nombre es Manuel Menizaba, me acompañan Tristán Basile y atención, atención porque está reemplazando momentáneamente y por un, una licencia que se tomó la señorita Pati Mayonís, la señorita Juana Luna, ¿cómo les va? Bien, seamos sinceros y sinceras. Le cerruché el piso a él. Sí. Fue un plan sí, macabro de meses. Eh, Esperamos a que se fuera a otro continente. Necesidad de ser al aire. Se edita, se No pasa nada. Ya no está en este país. No está en este no, país. No nos está escuchando. ¿Está en este país. Nos está escuchando. Dijo que iba a escuchar para controlar que todo salga bien. En una maniobra típica de Paty Mayoniz. Bueno, ya le cerruché el piso <ríe> igual, así que no nos importa. En la operación técnica está Fernanda y el señor Santiago Abel. Nos, está, de está de excursión Así que no nos puede hacer las No nos puede producir no Offshore, que es lo que suele hacer él Todo uh -huh. el mundo una, está en una, otro país menos nosotros sí, Hay un, un porcentaje muy alto De integrantes del Tercer Mon En el exterior sí, Oportunamente en sí. el exterior eh, no Yéndose no sé... de, lo, de lo que pesa Escapándose del, de, del problema Escapándose suerte, de la reina. explosión Eh, hicimos un casting, en realidad, de donde invitamos a participar a muchísimas personas. Sí. Hicimos una especie, queríamos hacer una especie de Camino a la Fama. ¿Se acuerdan de Camino a <risa> la Fama? No, no me acuerdo. Era el programa de Pergolini para buscar jugadores de fútbol. Ah, ¿y quién ganó? Y ganó, no sé, un don nadie, pero quedó... quedó Creo que los hermanos Funes Mori quedaron... <risa> Por suerte no soy más el... joven que ustedes y no tengo idea de lo que estás hablando. Ah, bueno, arrancaste con el pie izquierdo. <risa> no. ¿Pati? Era, era la época de los reality shows y Pergolini dijo... Estaba... Eh, ¿Cómo se llama? El de bandana. El el de donde salió bandana. El, el de, ah, de, ah. Popstar. Popstars. Ponele, sí. ponele. Eh, y Mambrú, Popstars, sí. varones. Sí. <risa> Boy Popstars. Boy Popstars <risa> y el, de, el bar y todos esos. Era como buscarle la vuelta al reality show para que fuera... A mí no me parece una mala idea que las bandas salgan de un concurso. Que le ganen a otras, que tengan que hacerse de, desde abajo, por decirlo <risa> de algún modo. Como las Spice Girls. Las Spice... Inexcess salieron de un también. concurso. Pero Inexcess... No, no, no Inexcess. Es una banda de verdad que salió de un concurso, me parece. No sé si decirlo de verdad. Pero Inexcess in no es que el cantante le hicieron cuando... Cuando no murió sé, el cantante, no, capaz estoy diciendo una cualquier barbaridad, pero creo que cuando murió el cantante ah, hicieron un, concurso, hicieron para un concurso para reemplazar al cantante, pero no es una banda no de sé. reality show. Qué poco amor propio esa banda, ¿no? Como que se suelen desarrollar de otra manera la, la integración de un integrante después de que alguien se muere. Sí, es bueno, un Quizá quisieron relanzar su carrera en términos comerciales y, bueno, lo que estaba de, de onda... Sí, hay re reality, show. Re reality show cuadra con cualquier cosa. Puedes sí. hacer un reality show de lo que quieras, me parece. Pero después de nosotros el, siempre un... soñamos con hacer reality show de de los Básicamente que sería no, impresionante, una sitcom la de los robados. No es lo mismo. Yo la vería, la vería. Sería espectacular. Sí. Ya, hay que dar con Netflix, que lo que pasa es es que, que el robados ya es prácticamente una sitcom sí. en sí misma, sí. habría so, que poner como, las cámaras en, en el lugar propio ¿no? y corre cortar cada 30 minutos y, y hacer <ríe> capítulos. Pero ¿Qué bueno, pasa que... que no hay cámaras de seguridad en el horario de Abasquez todavía? Mm, eso, ¿por eso es lo que vos pensás, <risa> Juana. Ay, ahí la manejan los pibitos que entran y roban. No, bueno, decía que hicimos un casting y mmm, participaron cientos, cientos de, de oyentes, de gente que le gustaba el programa, gente muy formada y finalmente mmm, sorteamos. Y sí. quedó Juaná. Ah, bueno, sí. pensé que era un poco más especial, gracias, por la parte no, que, no. que me toca. La Jota. Cristiano sí, sí. eh, empezó y dijo, ¡Ah! ¿Qué? ¡Basta! Era, ¡Basta! Pati. quedó la Jota, y bueno. ¿Qué juego bueno, lo siento por niños, ustedes. ¿síste? Vieron que siempre los niños piensan antes de la letra que van a decir y no hacen de verdad el alcedario porque es re difícil. Eso no para es tan a, difícil. A no es sí. tan difícil, ¿no? Sí. ¡Ah! ¡Basta! H. No, es obvio que no, lo estaba pensando... Sí, son sí, niños. Sí, lo hago como los niños. Bueno, eh, tenemos un programón, estamos en, en plena veda electoral. Ah. Así que no podemos no podemos hablar de los candidatos y no podemos hablar de las campañas electorales. De nada que sea poli, no puedo hablar de Santiago Maldonado, por ejemplo. A pesar de que haya habido una veda de facto, Pero Santiago de, Maldonado de, no, de... no es candidato para nada. Claro. Ah. Podría asunto. No de más eh. buenas no, Sí hubo una veda de facto desde que encontraron el cuerpo, que en realidad no se cumplió tampoco. Porque salió Vidal. ¿Es verdad lo de Vidal y la carta esa que escribió, supuestamente? ¿Cómo es? ¿A quién? Estuvo en el programa de Fantino, anoche, creo. No sé. Todo me llega filtrado. ¿Vos tenés permisa que no es tan de ningún tipo de manera? Y por las redes sociales. En donde hizo una carta Vidal y, y hizo como a ver, sí, che, eh, está pasando un mal momento, qué sé yo, sí, estoy muy mal, dijo ya, ah. Vidal, está, carta, Vidal ver, está pasando un mal momento. Creo que la dejé en el auto. Ah, no, pará, la tengo acá la No, casa. no, no, creo que la dejé en el auto, ah, no la tengo acá. Eso leí yo, no sé, no sé, no sé. Esto, esto es la posverdad, yo no sé hasta qué punto <risas> los, los memes, ahí son memes o son eh, eh, fotos subtituladas con lo que realmente pasó pero um... No, tú pues verdad es cierta. María Eugenia Vidal escribió una carta para los bonaerenses y la leyó en el programa de Alejandro Fantino. No se puede que Lo chequeamos. La escribió a pulso de puño y letra y está la foto? Hay una foto eh, así con un fuera de foco muy artístico, muy lindo y con la firma Mario. Sí, muy artístico para todas las letras, básicamente. Sí, no, no podemos saber lo que dijo. Tal vez en la próxima edición de Leto del Tercer Mont tengamos sí, esta información. Sí, sí. Eh... se enteró en vivo de la aparición de un cuerpo en el río Chubut y Reaccionó con vivacidad. ¿Qué dijo? Con vivacidad no, no es lo que quise <risa> Porque no es una palabra. Y más. <risa> ¿Convivesa? No, sí, convivesa. Eso. Gracias. Gracias, Juana. Por eso ganó el casting. Gracias a vos. Gracias a vos. <risa> No, dijo, bueno, es un momento muy triste y espero que todos... O sea, yo sé que todos los argentinos como yo estamos esperando que no sea él, qué sé yo. Igual si no es ser, es otro cuerpo. Claro, es, es, esa, esa lógica escribió? rarísima, es muy rara, es rara. Hay alguien alguien que flota que en, alguien el lab, que en el, no el río, mucho, o sea... Que sea un mapuche. ¿Ya saben a qué van a votar? Yo tengo una un, un cuerpo en duda, por decirlo ah. de algún modo. Qué oportuno. Tengo dudas sobre un cuerpo, ¿no? ¿Se puede saber sobre cuál? <risa> no, sobre el segundo. El segundo, contando desde dónde. Contando desde, desde lo más nacional hacia lo más local. Ah, diputados sí, nacionales. Sí, diputados nacionales. Eh... ¿Tenías esta duda en agosto en las PASO? Eh, no. No, porque estaba ah, el Carlos Manuel porque Bertoldi. Una... Porque estaba yo, básicamente. Estaba <risa> Carlos Manuel Mendozabal. El precandidato de diputado nacional Belén, Roca, también. Belén, Patti. Belén, Patti. ¿Y vos no? y No, yo no estaba. Nunca estuve en ninguna lista. No me ponen. ¿Por qué no? Me excluyen. Quizás no te lo merezcan. Das mala prensa. Debe ser que no. Igual yo creo que usaron el método que usamos nosotros para elegir a Juana. Te, Tristán, no, no, no. igual que en 2015 usaron. Bueno... Y, y lo vas a decidir estás, ahí en el momento seguros? No, yo no sé, no sé, creo que tengo tengo la misma duda con el mismo cuerpo. No, yo estoy da? en una situación horrible, que es que no puedo votar. No. Ah, ¿no tenés domicilio acá? No, eh, ya me lo cambié, pero tarde. Ah, y estoy ah, muy segura de mi voto, y no tengo dónde insertarlo, así que voy a hacer bajo puertas en, con boletos. ¿cuánto, ¿Cuántos sí. darían cualquier cosa por estar con, en tu jugada? Bueno, sorry, no urna. me dan sentir así. Tú comprar una urna y hacer tu propio voto y hacer una carta después a los bonaerenses. Me saco una selfie y la subo a Instagram y nadie se va a enterar de que eso no y pasó. Y que la computan. Bien. La puedo llevar, ¿no? Vale, tipo... Che, yo voté, en la tarde. miren, acá tengo la urna y... Le mi voté voto. en casa, lo único, porque me queda lejos. Este... ¿Vos sabés a quién vas a votar? Manu. Eh, yo... Tengo la misma duda que Tristán, creo, pero me la acaba de introducir Tristán a esta duda. Ah. A esta duda en el cuerpo. <risa> no, nah, voy a votar a Ciudadana y no, no voy a echarlo. Balibuca. Pero, pero, pero porque sí. está quinto Marcelo Zahín, que es una persona muy querida por mí. Ah, la boleta no conoce, de ¿no? cumplir. Claro. <risa> está bien. Bueno, puede ser una opción. Balibuca. Y a Val medina aunque esté a favor de... Aunque haya votado a favor de pagar los buitres Me sigue cayendo bien, yo lo lamento mucho le ¿Tenemos vías de, de comunicación? Confiar. Claro que sí ¿Me toca a mí decirlas? Te toca decirlas 451-69-17 es el teléfono rojo de Radionauta Que hace un rato lo Sí, buscaban, y no era para el Tercer Mon No, buscaban a Rodolfo Y no estaba Rodolfo no Rodolfo, estaba te Rodolfo. están buscando, si Extraña... estás escuchando la radio Sí, extrañamente no estaba Debe estar escuchando la radio Seguramente siempre. Igual es alguien que está siempre salvo cuando lo necesitas ¿no? Hay no, gente que es así No, no digas así No, no, no, pero que... con todo el cariño <risa> Me parece Juana que ya te estás tomando Querés preguntarle algo y no está ¿viste? Vamos 11 minutos de este programa Y atacaste a, Rodo, te a la Te queremos mucho No no no no. <risa> no se escriben por Facebook, por Twitter y por Instagram Sí Mensajes directos sí. Instagram directs sí. O messenger messages Llegan muchísimos Y direct. Sí, sí, sí. De la, a, la cuenta del tercer mon. En arroba el son las tres cuentas. Perfecto. Nos escriben, por favor, ¿eh? Sí. Comentarios, opiniones, preguntas, dudas, consultas. ¿Vieron cuando el profesor termina la clase? Dudas, consultas. Nadie dice nada. Nadie nunca va a decir nada, nada porque aparte ya es en punto. Te, te Comentarios. ¿Quieren ¿Quieren preguntar algo? <risa> No, no, pero bueno, no. pero estamos avisando una hora 50 Antes de que termine el programa sí, Así que tienen un tiempo. changui Ahora se puede. para escribirnos Ahora se puede. Eh, Díganos algo, háganos saber que están Pueden escucharnos por internet RadioNato.com.ar Y eh, nos pueden escuchar por la radio FM106.3 Muy bien Vamos a pasar a la siguiente sección silbando. Ven ahí desilbido. Bueno, tenemos la foto del día que en realidad no podríamos tener. ¿Puedes dejar el silbar? No es una foto la foto del día. ¿Qué es esto? No, primero que la favor. foto del día no es una foto. Es un montaje de tazos. Rompemos nuestra propia nuestra propia sección. Como ya venía sucediendo. Está, está, está totalmente rota. Está rota como un jarrón está todo chino. chino. Ya está todo roto. Rompieron todo. Niño, sí, rompieron, rompieron todo. Todo lo que tocas rompes. Tristan sí, sí, sí. eh, Hay una foto donde nuevamente Vuelven a aparecer los tastos, tastos como, como manera de reflejar Un, eh, un problema O, un, o un, un altercado Entre tres sujetos Entonces qué, qué hace Eh, la persona que Claro, como no hay una foto, no hay ninguna selfie claro, de las que, tres que monta esta foto, pone una figura principal en una foto que puede ser de cualquier día, en cualquier momento y agrega en los tazos otras dos personas sobre las cuales hay un conflicto. A mí me disculpan, pero a mí me encanta esto de los tazos, los ¿eh? tazos. Porque aparte se produce toda una incongruencia visual <risa> ya está subida. Ahora, acabamos de vuelta Están las historias de Instagram, la foto del día. Solo ahí la pueden buscar, así Perfecto. que hacia ahí ilíjanse para verla y saber de qué estamos hablando. Una incongruencia total, sobre todo en las direcciones de las miradas que se cruzan. Ah, eso estaba mirando. Nadie... Hay una que va para abajo. Es, es totalmente caótica la composición de la imagen. No sabés qué, qué está pasando. Yo no comprendo por qué hay una imagen central y no son directamente tres tazos. No, porque hay una realidad... Para mí la, la, la cuestión de los tazos es hay que metáfora, ¿no? sucedió algo, hay un hecho original que es que está representado en la foto de fondo. Y después hay opiniones en bueno. forma de tazo que vienen a, a, a, a interceder en ese hecho. Bueno, desarrollame la foto a ver si es así como no, está diciendo. a ver Las personas que están ahí en, el, en, este, en esta imagen, en este en este montaje, son tres de las mujeres más eh, dos, son de las más influyentes en este momento y en los últimos tres sí. años mínimo una. Sí, y la otra en los últimos en los últimos 15 sí, 15 años. Y la otra es muy obvio de quién estamos últimos... hablando. <risa> muy 70 años Ahí va, ahí va, ahí va. Creo que ya está claro que estamos hablando de María Eugenia Vidal, que es la protagonista y los dos tazos están protagonizados por Cristina Fernández de Kirchner y Mirta Legrand. Que eh, tiene una, una, una, una camiseta casaca. Que puede ser de estudiantes de Del Atlético de Madrid. Madrid Del rayita Bueno eh, Mario Eugenia Vidal Se metió en la pelea entre Mirta LeGrand Y Cristina Kirchner ¿Cuál es la pelea entre Mirta LeGrand y Cristina La LeGrand? pelea entre... Eh, yo escuché ¿Estás informado? No, estoy, Pero mira Sí Eh cuando le preguntaron a Cristina por este raíz de entrevista que empezó a dar, que de pronto parecía que le daba la primicia a Novarecio y al final terminó bajando el precio y se entrevistó sí, sí, sí. hasta con... Fue Jorge Rial primero sí, hace como sí. un año y pico sí, sí. No, no olvidemos sí, sí. eso. Pero este año arrancó como primero Bueno, la, la del 25 de mayo que fue con la prensa adicta que <ríe> silvestre Y terminó siendo la peor de todas sí, sí. por afano, salvo la intervención magistral de Víctor Hugo de... ¿Qué va a hacer con la tristeza? No, ¿cómo era? bruma la tristeza. Abruma la tristeza. Abruma <risa> bueno, bueno, se entrevistó con Novarecio y era como, ah, ganó Novarecio, sí. ganó el, el, el premio del periodista del año. Después se entrevistó con la negra Bernasi, sí, sí. con Chiche sí, sí, Gelblu. Sí, sí, sí. Bueno, y, y no fue al programa de Mirta y al de Susana. Ajá. Y cuando le cuestionaron, cuando le preguntaron eh, por qué ella dijo que porque lo, lo de Mirta porque no porque se había sentido muy mal cuando Mirta dijo lo de a propósito del cajón de, del funeral de Néstor Kirchner dudó a ver si el, su cuerpo estaba o no en el cajón, pues es una barbaridad eh, digno de Mirta. <risa> sí, sí. Entonces dijo que, que por eso y y, y, y Mirta se enojó. ¿Ah, se enojó? Sí. Dice, usted no tiene derecho de ser mala persona. Dijo que yo era mala persona. Ser mala persona es dejar un país como dejó el país, empobrecido. Un país con gente que ha robado por todos lados. No les alcanzaba la mano para robar. ¡Qué picante, es por persona. favor! ¡Qué tremendo no te alcance la mano para robar! No, y qué suave que todo eso vaya acompañado con mala persona. La sí, como... argumentación es floquísima. No me podés decir mala persona porque yo te puedo decir mala persona a vos. ¿Cómo? Estuvo bien. ¿Cómo, usó, cómo e, usó esa táctica en la que vienen a ofenderte y vos te estás más sí, ofendido. Claro. Sí, sí. sí, te sí, es sí ah, yo la reuso a esa y táctica. La, salió súper bien. Es verdad. ¿La usás? Sí. Como que primero te ofendés como, vos. antes pero yo más que... enojado que vos. Claro. A ver... Ah, vos te enojas te enojas preventivamente? Sí. Vos haces querer enojar a otro entonces apareces enojado. Antes? Sí, sí, sí. <risa> siempre ganás bueno, no es buena, con eso, bueno. siempre ganás. a veces no, porque por ahí te mandaste una tremenda como, no, no, Es, estás, es estás una táctica de mala persona. Es, que me, es, es el caso porque acá es como mirta, en serio estás enojada, dijiste que no estaba el cuerpo en esto <risa> y lo que hizo además para como para corroborar de que Como que ella se, se autoproclama la vocera del pueblo. Claro, la, la, vocera gente, del, la gente de, estaba preguntando. Lo dice la gente en la calle. Siempre dice lo mismo. Como cuando le preguntó a Piazza si... ¿Cómo era algo de los violadores y relacionado a la homosexualidad? Una barbaridad también. Sí, se si había posibilidades de que un niño adoptado por una pareja homosexual claro. sea violado por sus padres. Sí, sí, sí. <risa> es eso no, pregunto. pregunto porque la gente se pregunta estas <risa> cosas. Claro. Ay, por favor. Mirta. Y se enoja ella. Ella dijo que no estaba el cuerpo ah y leyó un libro de Soferino Reato el libro que sacó Soferino Reato sobre la muerte de Kirchner de Kerner es el libro de ser sí, la sí. basura más grande del mundo bueno la cuestión es que María Eugenia Vidal se metió en la pelea entre Mirta del Gran y Cristina Kirchner entonces sí es un poco distinta la lógica los tazos son la realidad y la intervención sobre la realidad es el fondo es verdad es al revés Está todo mal. Bueno, pero puede que estemos viendo la perspectiva como la ve María Eugenia Vidal. Claro, es verdad, sí. porque acá la nota es María Eugenia Vidal se metió en la pelea. Está bien. Y la mira de un costado y el costado están <risa> los protagonistas de la pelea. mirando una para cada lado. Y allá está por meterse, <risa> ¿por qué en están medio enojadas? Eso están mirando al medio porque sí, se metió. Sí. En bueno, la pelea. ¿qué dijo que se metió? ¿Qué hizo? Y no sé qué dice que dijo Vidal. No sé. Eh no está, no está, no está no. señalado por la producción. Dice, ah. en el programa Nosotros a la mañana de Fabián Domán, este le preguntó a Vidal sobre esa pelea y la gobernadora ah. de la provincia de Buenos Aires se puso del lado de Mirta LeGrande. Sí, sí. Obvio. Después de haber ido tantas veces a su programa a lo largo de estos años, si hay algo que Mirta no es, es una mala persona. ¿Ya está? La banca, la banca. Siendo una mujer grande, da el ejemplo de profesionalismo todos los fines de semana y eso se lo reconocen todos los argentinos. Ah. Es la misma de la gente quiere saber, ¿no? Sí, sí, Soy sí. Mirta y la gente quiere saber. vida amplió su respuesta cuestionando la gestión del gobierno de Cristina Karner. Lo que no hay dudas es que cuando terminó el gobierno de Cristina había un 30% de pobreza, muchísima inflación y un montón de denuncias de corrupción. Bueno. Yo le valoro algo a Mirta igual, ¿eh? ¿Qué le valoras? Le valoro que hace un formato que para mí está re bueno <risa> y que lo, ha, lo hizo y hace mucho tiempo sí. también, y que lo hizo sobrevivir también y que además por la edad que tiene más allá que sea una forra y una, y una mala persona eh, es muy buena es una luz es una luz es una, una lucidez hace un programa el sábado a la noche y el domingo al sí, todos los fucking años desde sí. cuándo quién pudiera bueno, sí, sí. pero ¿cuántos años tiene? 80, 70 sí, piquezando no, los 90 debe estar sí Y la chabona, o sea, está ahí, no es que está medio cagada en el medio, sino que sabe todo de los entrevistados, sabe cómo entrarles. Está bien, está bien probablemente no como medio macabro, pero no sé. muy inteligente. Chico, ¿qué pasó? Terminamos elogiando a Mirta Migrán. No, no, es puta medida. Cosas que reconocer. Un poco, hay que pero, por ejemplo, personas de, de su misma edad o parecida. Como que su superficialidad también le permitió es como mantenerse, digamos. Sí. Para mí, como que ya, el no haber tenido no sé, no, no sé lo que voy a decir. No importa. Bueno, dos puntos. para mí es una fiesta. <risa> bueno, pero, pero, no pero no tiene no, la no tiene, de Mirta, no tiene no, la no. centralidad que tiene Mirta Legrand. No, no no, le no, no, ni y, por y, lejos. Es, además es un viejo que ya está medio cagá. Eh, tiene sentido de que le importan no, de no, no le importa nada. Ah, cada Rita vez menos le mucho todo. Tiene no, muchos no, resparos. No, bueno, Pero están en la misma sintonía, digo sí, pero sí, sí, bueno, sí No, de bueno. Helblum en su vida se enterró Un poco más que Mirta Le Grand, Sí, sí, sí Dirigió la gente papá directo pa, pa, pa. Bueno, tenemos comentarios bueno, en las redes sociales Bueno, intercedió Vidal a favor de de, de, de Mirta Le Grand chica? De, Mirta de Le Le la Gran. chiqui chica. Y hay comentarios de las redes sociales Por ejemplo, Liliana Molina Sí La señora Mirta es un ejemplo de mujer trabajadora un poco la línea de Manuel Mendizábal, acá, ¿no? <risa> Ver sus programas son muy buenos. Está escrito un poco, me lo jete. Nos estimula a las mujeres a que no hay que bajar los brazos cuando los años se nos vienen. <risa> Tremendo este comentario. Yo felicito a la señora Mirta. Sin embargo, la señora Cristina no está en condiciones de criticar a nadie. Sería mejor que guarde silencio. Me muy respetuoso. Sí, bastante bien. O sea, la grieta bien. ya está acá metida desde... No, la está la, es... entre, el, entre entre los dos tazos hay una grieta ya, de por sí. Sí, sí, sí. sí ese es, es el dibujo que falta en, la, en la imagen. Enrique José Montes dice... Mirta se equivocó. No puede decir lo que dijo cuando la familia estaba velando a Néstor. Debió pedir disculpas como una persona de bien. Coincido que no es mala persona. <risa> el nivel de moralismo que tiene esta discusión si es mala persona o es buena <risa> no persona son mala persona son buena persona <risa> No es mala persona, pero se equivocó. Y le cuesta ser suficientemente humilde para reconocerlo. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Enrique José Montes. No, Carla no. Borrelli tiene su opinión también. Dice dice Enrique con una mano sobre el corazón. ¿Vos no pensaste cómo hicieron para mantener en un cajón de 1,60 m a un hombre de 1,80 <risa> Esto es lo que dice Seferino Rato. Seferino Rato dice que el cajón era más chico que lo que me Néstor. ¿En serio? Sí. Un cajón de 1,60 m es extremadamente pequeño. Sí. ¿Pero me diga eso nada más el cajón? No creo. ¿Y no lo puedes meter como... A ver. Googleano. De, de rodillas? Posición fetal. ¿Por qué harían eso? <risa> Porque compró un más chico de lo que debían. Al bueno. presidente de la nación. Que de Cristina Fernández de Kirchner no sea hipócrita. En lugar de defenderse con la verdad, siempre ataca con una mentira y hace quedar como culpable a otro. Entonces basta de estupideces. Eh, Mirta, eh. hiciste bien. Bueno. Tiene banda de aguante, Mirta. Carlos Liporache, que hace un comentario muy largo lleno de errores, en el cual habla de voz Populis Vox Populis, igual ya decir Vox Populis ya está mal en realidad La gente común y corriente no cree que una persona con tanto poder y dinero mal habido pueda morirse igual que todos y se lo coman los gusanos adentro de un cajón ¿Cómo? ¿Cómo? <risa> todos tienen la fantasía de que puede estar en una isla paradisíaca disfrutando de lo robado ah, Néstor, está ¿Por en qué tienen esa fantasía aparte? ¿Disfrutando de lo robado? Obvio que la vida se tiene que enojar. Nah. Bueno, eh, enoja. Bocha Sarsa, me encanta que es el mejor, <risa> lo más sintético. Su nombre es bueno también, sí. Bocha Sarsa. El, el Bocha Sarsa dice, las tienen razón. <risa> Listo. Las dos... Eh, Está bien, Cristina robó Cristina y, y Mirta es una mala persona. Y Mirta, no, tiene, y tiene razón en ofenderse por por lo que le dijo Cristina. Pero a la vez, no. Nadie quiere ser definido una mala persona. no, no. Barack Obama. Sí. Carlos Sánchez. Esto invita a gente a su mesa y la hace sentir incómoda. Eso, eso es verdad. Sí. Ah, otro comentario de Bocha Sarsa. A ver, ¿qué Es largo, es largo. Está mal escrito. ¿Qué importa, qué importa? Las pelotudeces que dice usted acá gobernaron y gobiernan los que no votan. El FMI, el juez Griesa, el Pentágono, los bancos europeos, las multinacionales. El voto popular es la hoja. ¿Qué? Para... Es... ¿Qué dice? ¿Qué dice? Un comunicado de la TPR No, tiene conectores mal ubicados Yo no puedo seguir leyendo esta oración <risa> Que intenta ocultar este fenómeno Ah, ¿es anarquista? Sí. Lo cierto es que para ganar una elección Hay que tener una buena cantidad de millones de dólares Estoy de acuerdo con eso Yo voy con Bocha Pero no, que muy, el voto bien, muy bien la línea editorial de Bocha Sarsa <risa> Tener todos los medios a tu favor Y defender a los miserables que arriba puse Ahí tenés la elección ganada el Bocha. Una lectura Largo comunicado del Bocha no, es, es, sí. es un quilombo Hildegard Klein, Rosa Martínez Mirta, te creemos sos lo más hermoso y lúcido Ahí está, otra vez la lucidez Que tiene la TV, sos elegante y envidio tu memoria Grande de señora nuevo, Mirta mirá. Siga diciendo todo lo que le place De su boca todo es absolutamente Creíble Los negadores y ladrones hasta mandaron A la muerte al hijo de Dios Te felicito Mirta dice Los Julios ¿Puede eh, ser que haya vivido en la eh, taca el nido del comentario? Sí. ¿Los no, negadores y no sé si ladrones hasta mandaron a la muerte al hijo de Dios? Los, los negadores y los ladrones, no, no los judíos. En todo caso, los judíos negadores y los judíos <risa> ladrones. Pero, ¿no? eso, todos los judíos son negadores y son todos ladrones. Ricardo Levi, ¿puedo con un último? La anciana es una mala persona. No solo por hacer eco de rumores anónimos. ¿Cuál es la anciana? <risa> que afectaron a parientes de un muerto. ¿Cuál Sino porque además de adreno con comentarios inadecuados e inoportunos a sus invitados. Respecto a la calificación formulada a la ex presidenta, pudo haber sido una mala funcionaria o mala dirigente, pero los errores que pudo cometer no se vinculan a la esencia humana. Bueno. Eh, lo que me gusta de estos comentarios, a diferencia de otras notas o de otras fotos, es que... La mayoría responde la consigna de alguna manera, que es una consigna que está planteada un poco implícitamente, que es responder a la pregunta si Mirta Aguilar es una mala persona o una buena persona. Sí. Como que todos se posicionan en, en ese sentido y no, no no dicen cualquier cosa. Y le hablan a... No le hablan a las personas. No, en este caso ninguno le habló a las personas. Ah, no, sí, a Mirta le hablaban varios. Sí, es verdad. Sí, a Cristina también nos dejaron un mensaje de amor. Bueno, sí a ver. Basta, dice cualquier cosa Hay uno, Después le preguntan a este que es la sencilla humana Responde con Hobbes Dice cualquier cosa Bueno, 18-28 en toda la República Argentina Vamos a escuchar la primera canción Del día de la fecha Tenemos un común denominador Que es un homenaje a la revolución bolchevique ah, Tremendo <risa> <risa> En víspera de estas elecciones Tremendo Porque, porque Me parece muy dijo, acertado, estoy de acuerdo con este dominador. Como el, el comentarista de la foto recién, eh, las elecciones son simplemente una hoja una hoja de para. <risa> <risa> ¿Una hoja de parra? Para así? tapar eh, los que realmente gobiernan. Por eso lo que hay que hacer es eh, desbancar y revolucionar las relaciones de producción y establecer una dictadura del proletariado como forma de transición hacia un comunismo donde Entonces todo Sosía sin estado. Sí, exactamente. Y todo eso es lo que nos van a decir las canciones que elegiste para el más día de hoy, más o menos, más o menos. Pero bueno, hay algunas que sí, otras que hablan de otro tipo de revoluciones. Pero bueno, vamos a arrancar escuchando de los Rolling Stones Street Fighting Man. con Radio Nauta 4516917 Talleres en el Centro Social y Cultural Olga vázquez fines de semana sábados a las 4 de la tarde tela domingos a las 5 de la tarde danzas folclóricas andinas para participar hay que acercarse en el horario de cada taller centro social y cultural olga vázquez 60 entre 10 y 11 nunca diga nunca diga nunca diga nunca diga nunca diga nunca diga nunca diga dónde está santiago maldonado desaparecido en democracia por la libertad de facundo conesuala basta de represión al pueblo mapuche basta de desapariciones forzadas el estado es responsable. Nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca. Diga, nunca. Nunca, nunca, nunca, nunca, nunca. Agenda Olga Vázquez. Viernes 27 de octubre desde las 11 de la noche, Nico Agesta presenta el disco Días que pasan y Doléser presenta Límitrofe. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60 entre 10 y 11 Joana Ramallo desapareció hace 3 meses 3 meses en la esquina de 1 y 63 en La Plata desde ese entonces familiares amigos, organizaciones feministas sociales, estudiantiles, sindicales y políticas, le exigimos al Estado su aparición con vida denunciamos a la policía y a los proxenetas que se llevan a las pibas para vender su cuerpo en el mercado de las redes de trata y a la justicia patriarcal que garantiza su impunidad. Exijámosle al Estado que aparezca con vida. Este jueves 26 de octubre, sumate, desde las 16, Festival y Concentración en Plaza San Martín. Devuelvan a Joana. Basta de trata. El Estado es responsable. Desde la Ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta, 106.3 En Radio Nauta está sucediendo Le Tercer Mundo Entrevistas al desnudo con Tomás quería son Serena En toda la República Argentina estás escuchando La Tercer Mont. Estamos en comunicación eh, telefónica con Tomás Rodríguez Sanzorena Que está haciendo su columna habitual de Entrevistas al Desnudo ¿Cómo estás Tomás? Buenas tardes, ¿cómo andan? Eh, Tomás, bien, ¿todo bien vos? Bien, bien Estamos acá Tristán y te, te quiero presentar a, a la Juana Luna Que es eh, nuestra nueva conductora que está reemplazando a Pati Juana. Hola, Juana Luna, ¿cómo estás? Un gusto, ¿todo Tomás, bien? Tomás Juana Y así eh, hola. hola ¿Me escuchás? Hola, hola, sí, ¿No hola ¿Se escuchás bajito no se escucha bien, Tommy? No, no, no, la escucho bien Perfecto Tommy, queríamos hablar con vos un poco de la entrevista que le hicieron a, a Beatriz Arlo Para la revista Playboy Junto con, con Mariano Schuster y con Alejandro Galeano que es Bruno Bauer, pero que firmó como Alejandro Galeano. Claro, sí, eh, Bruno Bauer es su seudónimo de, de los cómics. Claro, con quien nos es estuvimos conversando hace eh, un par de semanas también. Todos claro, entrevistados sí, escuché, por este programa. Es que sí, escuché la entrevista muy buena, Ale. Bueno, en la entrevista fue hace un mes, con lo cual, bueno, cuando salió, quedó un poco desactualizada respecto a algunas opiniones. Este, por ejemplo... Habíamos hablado de Carrió con, con Sarlo, sí. y ella había sido un poco elogiosa con, ah. con ella. Eh, en términos de, Bueno, es un lugar medio común, pero, viste... Como, ella le, le respetaba que, que que dijera lo que sea, en, algo, en muchos casos a contrapelo de la, la orientación discursiva del gobierno... Claro. Nos pareció injusto publicar esa opinión justo ahora, después de todo esto, y es probable que ella hubiera cambiado de opinión o que no hubiera usado las mismas palabras que usó, por ejemplo. Pero bueno, esos son, son cuestiones que tienen que ver con, con hacer una entrevista tanto antes. claro este... Sobre todo porque hay declaraciones de Santiago Maldonado también, que bueno claro. ah, ahora también están quedan desactualizadas, pero que, que, que son absolutamente críticas de, del gobierno nacional y de cómo trató el tema. Sí, sí, sí, ahora, ahora, ahora comentamos eso porque bueno, ya conocemos la la noticia de que el hermano de Santiago de reconoció el cuerpo así que uh -huh. bueno, así ahora es. comentamos eso eh, Nada, la verdad que fue muy interesante conocerla, yo la, digamos, la leo desde que soy muy chico leí sus libros, Escena de la Vida Postmoderna leí el, eh, bueno, sus crónicas creo que empieza a salir al gran público en los 90 cuando empieza a escribir esas crónicas en la revista Viva sobre la ciudad y la globalización sí, sí. temas tan de los 90 y la transformación de la ciudad y también bueno, empieza a desplegar ante un público que antes le era ajena eh, algunas nociones sobre literatura, arte y política y ella como flaner, que, no flaner, caminando la ciudad claro, viviendo y, las y, experiencias ¿como qué? flaner es, es como esa idea Vos Tommy seguramente la podes decir mejor Pero de quien camina la ciudad Y se, se ve abordado por las experiencias de la, de la modernidad claro. no sé si la es es. De Walter Benjamin claro. Ah eh, mirá mirá Villa del parque este, <risa> Y bueno una, y Las centristas de Playboy son Un poco coyunturales Están centradas sobre la vida del personaje Y recorrimos por la vida de Sherlock Muy, muy intensa eh, que transcurrió en épocas muy intensas y bueno, desde su temprana ida de casa, eh, cuando tenía 17 años, que decidió irse de su casa a estudiar filosofía y letras, que era una decisión, según ella cuenta, bastante eh, divergente de lo que marcaba el guión de su vida según su familia. ¿Eso en qué, años, sí. qué año era, más o menos? Eso en el 59. Ah, mira. Este... Bueno, vivió en varios lugares y, y, y rápidamente se empezó a integrar a círculos eh, modernos de aquella época, vinculados al arte, sobre todo, no tanto en la facultad. Ella, ella bueno fue una profesora, reconocida después en la Facultad de Filosofía y Letras, de hecho se habla de del canon Sarlo, ¿no? de cómo Sarlo de esa cátedra y de su lugar en, como editora de revistas y demás, y crítica literaria fue la la que marcó más o menos qué y cómo se tenía que leer eh, en Argentina a partir de los 80. Eh, ella, ella la pone a, a Juan José Saer como el gran escritor después de Borges y también a Manuel Puig, uh -huh. y, y es muy probable que ella ha sido muy importante en que esos dos escritores tengan el lugar que tienen, hoy, más uh -huh. allá de sus propios méritos, ¿no? Sí, sí. <ríe> este, visor y, bueno, y, y hablamos mucho de política digamos ella eh, se había tenía una fascinación en su infancia con el peronismo producto de los funerales de Evita y, y demás este, y ella fue peronista eh, empezó a trabajar para una unidad básica y después con un dirigente sindical de la plata armó una revista eh, que se llamaba mundo peronista ahí lo conoció a Rodolfo Walsh en la CGT, bueno, digamos, se fue vinculando entre el mundo del arte y el Instituto Aitela, que era como esa usina de, uh -huh. de, de cosas nuevas, este, con la política que era su, su otra gran pasión, digamos. Eh, y ella cuenta que fue a, a Chubut como a hacer un seminario de ah, literatura, sí. creo, este y terminó armando una, una pequeña JP sí. <ríe> en Chubut, que cuenta que salía a reclutar gente del camión del sodero del Sí, poder, sí, ¿no? sí, muy buena Y sí. bueno, nada, es una no, Charlo es, eh, es, es Nosotros decimos que es como la intelectual intele, Capaz ahí, ahí pecamos De, de heteronormativo como es, es la intelectual Más importante de la Argentina por, La mujer intelectual claro, Más claro. importante de la Argentina De los últimos 30 años ponele, Creo que es cierto Este, es una mina que ha, ha sabido imponer ciertos criterios en, en la discusión pública no sé, durante el kirchnerismo fue una de las voces opositoras más desde mi punto de vista desde ese digamos eh, de, desde la democracia social las más respetables el libro sobre el kirchnerismo eh, es para mí muy bueno y todas sus intervenciones en ese momento creo que fueron Valiosas, más allá de, de todas las veces las que no estuvimos de acuerdo con ella, por supuesto. Uh -huh. este Pero bueno, ahí hay una trayectoria interesante de cómo alguien que empezó en el peronismo y después pasó al PCR y a la izquierda revolucionaria... Eso eh, te quería preguntar, la trayectoria de ella después de militar en, en el peronismo en la JP y qué sé yo, es al PCR. Al PCR, sí, sí. Eh, ella, también, bueno, ya lo explico, como, digamos, venía del peronismo y, y una opción lógica para un peronista hacia la izquierda era Mao, ¿no? Claro, y sí. Ya ya presentía que la que, el, que la violencia política venía, este de hecho la resistencia peronista ya ya había tomado las armas. Uh -huh. Este y ella no estaba de acuerdo con la, con el foquismo, digamos, con, con la idea de la guerrilla urbana, sino más bien tenía más maoísta de guerra prolongada. Uh -huh. Este Y bueno, empieza a militar en el PCR, al mismo tiempo digamos, se empieza a vincular con los tipos más importantes de la cultura en Argentina, sobre todo la literatura, Boris Spivakov, eh, el, el editor de udeva y después del centro editor de América Latina, digamos. Y, y se vincula con un montón de gente, que, que de, ella siendo un personaje menor entonces, digamos, en los 60 y los 70. Y después su primer gran salto es eh, cuando empieza a editar la revista Los Libros, durante la dictadura con eh, Ricardo Piglia y Carlos Santamirano, claro. que fue una revista de, de difusión intelectual que era muy arriesgado de hacer en esa época porque sobre a ver, entre otras cosas porque estaba financiada por el PCR la guita que había quedado en PCR después de su disolución durante la dictadura eh, y bueno, nada, después de los libros esa época difícil funda eh, Punto de Vista, que fue su revista más conocida, claro. también con Carlos Santamirano y Ricardo Pelliglia eh, y nada, es interesante ella eh, a ver, es, es muy discutida por, por todo el mundo, también muy respetada, incluso por los tipos más acérrimamente opositores a ella, me acuerdo de discusiones con Horacio González que, digamos, se veía la, la la, la distancia ideológica entre ellos, pero el respeto mutuo hacia, hacia esas ideas. Este, ¿Y qué más? Eh, bueno, y hablamos mucho de, de las épocas, digamos, de, no sé, de las ah, drogas. Eh, claro, tipo. eso te iba a decir, de, de las drogas, hay algunas preguntas y, y como cierta aceptación de, de, de la utilización de drogas, de las anfetaminas, de la cocaína, sí. bueno, eh, acorde al clima, pero también... como, como, como... Sí, habla de de, bueno, de que las anfetas, las anfetas eh, se usaban en moneda corriente entre los universitarios y probablemente que sea cierto. Este eh, y después qué sé yo, bueno, los tangueros tomaban cocaína, y no es la cocaína que después conocimos o que después se conocimos en los 80 en los 90, este, claro. eran drogas más eh ¿cómo decirlo? menos mainstream, este, y en ese sentido menos conocida. Eh Pero bueno, la, la gran, el, el gran vicio eh, que ella cuenta de su vida es el alcohol. Este, hay una novela muy buena que salió hace poco de María Morena, que llama Blackout, este sobre su relación con el alcohol. María Morena es una periodista, escritora, espectacular para mí, que, que me hacía acordar mucho de esas tertulias de, de Escabio Fuerte, de, Y, y me le imaginaba Beatriz eh, bastante en pedo <risa> discutiendo sobre no sé, el Partido Comunista Italiano. ¿Hay un, ¿Hay un vasito de whisky en la mesa, en la foto, puede ser? No, no, era, era de la mañana esto, sí. Muy amable. Fue ah, en la tenido, casa de ella la entrevista, ¿no? no, no en el estudio de ella, que tiene un ah. estudio en el centro donde trabaja. Eh se la compró cuando con el libro claro, es, de escena de la vida posmoderna? Que, claro, que eso fue un <risas> tremendo. Y, sí, sí, sí, cuando los libros ven, se vendían. <risas> este él dice, 94", así que es el azul caso, que, que con un libro se compra un departamento. Claro. Este yo, yo me la había encontrado alguna vez. Ella tiene algo de de flâneur, también periodista social, digamos, yo la vi en todas las, digamos, las marchas que cubrí para la letra de Germán. <ríe> estaban todas, digamos, en los actos de la CGT, en, en, en, la, en las marchas por Mariano Ferreira, bueno, hoy se cumplen años de casó este uh -huh. en, y, y también en las, en las marchas de, de, no sé, 8N y y, esa, y esas cosas. Pero ella siempre como cronista social, digamos, viendo saber qué pasaba sino se convirtió un poco en eso, digamos, una analista. Tuvo un paso por la política profesional, que fue en, en los 90 con el FREPASO, como asesora, digamos, de, de Chacho Álvarez y de Graciela Fernández Mejíde. Eh, nos contó un poco de eso, digamos, de cómo fue, de cómo se entusiasmó, digamos, por última vez con un proyecto político, y que ese entusiasmo terminó cuando decidieron eh, la alianza, alianza eh, y ya se fue. Eh, y bueno, él siguió su, su, su carrera académica y a la vez periodística, con más aparición en los medios, y bueno, se estrellato a fugaz con la aparición en 678 y el, el recordado conmigo, no varones. Qué sí, sí. tremendo fue eso. Eh, y después hubo un pasaje largo de la entrevista sobre el feminismo y unas posiciones interesantes de ella, digamos, ella reivindica el eje de la desigualdad como el, el principal feminismo. Eh, como una, de alguna forma como la contradicción principal. Uh -huh. este, y, a, y recién a partir de eso hablar de otras desigualdades, ellas digamos, de no punto, punto tiene una perspectiva clasista. Sí, este, pero se reivindica feminista totalmente, dice. Sí, por supuesto, se, se reivindica feminista, pero digamos, le, le huye un poco, no directamente, no pero, por ejemplo, en un momento dice, no sé cuántas de las chicas que marchan en ni una menos votan en un plecito a favor de la claro. legalización del aborto. Eh no, que no. provocativo pero no probablemente sea cierto. Este ella se ella se queja de que la discusión piensa que hubo un atraso en la discusión por el aborto en el sentido de poner en el centro de discusión la la la cuestión de salud reproductiva y digamos la muerte de las mujeres y no por la por el derecho de para ella elemental y básico de una mujer de poder inter interrumpir su embarazo, ella en el año 93 si no me equivoco eh, participó de una nota muy recordada de la revista Tres Puntos que era la etapa era yo aborté y había muchas mujeres contando su, su experiencia con el aborto y ella contó en esa nota, imagínese hace 20 años uh -huh. este, sí, sí. que había abortado seis veces y que no sentía culpa tremendo, sí, sí este... Y bueno, eso, ella el, el, casi fue muy clara, yo, yo, yo no tengo una posición filo, filosófica, mi posición es, es exactamente contraria a lo que opinó Esteban Bullrich hace poco respecto de eso de ni una menos también es no abortar o algo así. Sí. Bueno. Este, y, así Bullrich. que nada, fui, y después respecto de las definiciones de, del macrismo, eh, ella ella empezó la, su relación con el, el macrismo gobernante con una explicación una, con algunas credenciales por haber sido anti toda la vida. Claro. Lo cual duró muy poco porque pronto sus críticas al Macrismo la, la convirtieron a ella en una especie de no sé, de, de, de, de monstruo para para el Macrismo, ¿viste? Este así que nada, fue habló sobre el Gran dijo algo, algo, no sé, más o menos predecible, Sobre la política algorítmica, aunque la política debería ser un a una, una práctica de la creatividad y no de la repetición este, en base a estadísticas y que, bueno, ella destaca mucho Alfonsín y esa creatividad política para ver en un momento donde no era tan fácil verlo que era posible en Argentina hacer los juicios claro. a los genocidas y bueno, y después, esto que es más polémico reivindica mucho a Dualde uh -huh. eh, destaca su coraje, digamos, para agarrar la papa caliente, y también dice algo que eh, es difícil de decir, pero bueno, lo dice ya que es que Duale tuvo la decencia política de cuando fueron los los fusilamientos de Costicky renunciar, va a renunciar, adelantar las elecciones, y no presentarse de él como candidato. Lo que lo cual quedó es, directamente a a eso y como un gesto. Claro, bueno, dijo y a diferencia de Macri, que se escondió y dio solo una declaración uh -huh. este en un pasillo oscuro. Y a diferencia de Cristina, que en la tragedia ya, de 11 de tampoco en, en 11, y en otras en otros casos comparables tampoco eh, tampoco tuvo esa, esa actitud. Tampoco salió rebotó en algunas medios algo así como y y alguna gente comentaba ¿Qué quiere dar lo que macri deun por el santiago maldonado ella seguramente no lo haya dicho en ese sentido no, no, no. pero sí reforzó la idea de que macri no tuvo una sola intervención institucional respecto del tema este cuando apareció el cuerpo hace tres días eh, no fue digamos tuvo en, en uruguay no sé hoy, hoy yo no sé si vieron el, el twitter de Patricia bullrich no. eh, que, que tiró cuatro o cinco tweets respecto de cómo habían descubierto a un lavador de guita de Pablo Escobar. Entonces puso un video con una infografía y como Pablo Escobar lavaba guita. Ustedes se dan cuenta de la, de la idea de, de, del, del asunto. Bueno, ya lo sabe, qué sé yo. <risa> eh, y bueno, ya lo... Digamos, ella es una... Desde, desde su conversión, de, hablamos bastante de eso, de su conversión de, a la democracia, ¿no? de cómo salir sí. de la izquierda revolucionaria al republicanismo, una, ¿no? Son muy claro, republicanas sus claro. posiciones. Sí, sí, sí, sí. Es como el... el, el el gargarelismo sí, sí. Eh, sí, ella dice yo visitaría todo este y, y ella reforzaba esa, esa cuestión constitucional digamos, no es una conciencia ni, ni izquierda ni derecha, que claro. cuando desaparece un ciudadano el Estado tiene que, que estar presente al menos, claro. para dar explicaciones este, o para contener o para lo que sea, para conducir a una nación que está preocupada por este caso sí este le gusta ser polémica igual porque bardear a Macri defendiendo a Dualde es como un movimiento extraño <risa> claramente, claramente polémico sí, sí, sí, sí, sí. quizás estuvo guiada por la pregunta pero ella hizo la comparación este, pero pero bueno eh, nada, ella fue claro yo creo que es necesario esos análisis más allá de los otros que es, digamos, poner esa vara que siempre durante 12 años estuvo puesta sobre el kirchnerismo, respecto de la República, la división de poderes y lo de los derechos, la, la, el Estado de Derecho y demás, y hay que, hay que saber decirlo en, en, durante el macrismo, porque también es una agenda en la que hay que, que discutirle cosas. Sí, claro. Digamos que ahora la noticia de esta mañana, de, de que se abría el camino por alguna por algún escondrijo legal de, de poder... Eh, expulsar a Gil Caro por decreto, ese tipo de cosas. Figuras como Sardo, las coherentes, la, las dicen y las, las argumentan con con todas las credenciales que, que le otorgan haber dicho las mismas cosas ante quijnerismo. Claro, sí. eh, eh, en ese sentido aparecen son son figuras valiosas. Tommy, eh, ac acaba de, bueno, recién lo decías vos que a, se, se termina de confirmar que el cuerpo que encontraron el el martes es el de el de Santiago Maldonado eh, Sarlo en la entrevista hizo algunas declaraciones Obviamente hace bastante ya de la entrevista Pero, pero bueno, no sé ¿Cómo, cómo viste vos eh, todo este caso? Toda la, el, sobre todo el tratamiento mediático que se le dio Y, y, y todo el revuelo que hubo Hasta llegar hasta, hasta esta noticia, ¿no? No, eh, la verdad que yo creo que ha sido vergonzoso En ese momento hablamos con Sarlo Esa parte de la charla fue medio difusa Así fue difícil de plasmarlo la entrevista, y bueno, entrevista ah. suficientemente larga, pero hablaba mucho de esta locura de instalar eh, una especie de batalla contra ISIS en la Patagonia, cosa que no tenía ningún sentido, digamos, el Estado, además de todas las cosas que tiene que hacer, debe saber discriminar cuáles son los los hechos graves uh -huh. y los que no, y, y, y en función de ese diagnóstico actuar, ¿no?, entonces eh, tratar el, el tema de ram y los mapuches como si, si repito como si estuviera combatiendo a issis eh, ya es grave mucho más sí, en, en esa acción represiva directa digamos ya probablemente yada eh, y, y organizada por, por el segundo de patricia bullrich en el terreno y sí. eh, y con un desaparecido durante 80 días en ese operativo es motivo de, de expulsión del de funcionario y de la, y de la ministra cargo por lo menos y, y la verdad que es, es vergonzoso lo que hicieron algunos medios en ese tiempo siguiendo ese guión el, el, de, el de como si se estuviera lidiando con una fuerza extranjera eh, invasora sobre todo que ni siquiera rinde ningún fruto este por suerte la sociedad argentina aprendió que Bah, eh, o buena parte buena parte de la sociedad aprendió que no se puede matar a la gente eh, por, cual, por por por ningún, ninguna razón claro, por este eh, yo creo que esa conciencia está pese el cinismo que vemos en todos los días en las redes sociales y en, y en los propios periodistas yo creo que, que esas cosas yo, yo quiero creer que, que que esto no va no va a quedar así espero que el domingo el, el pro sufra algún tipo de consecuencia respecto a succionar en este tiempo y, uh -huh. y que nada y volviendo a lo que la, las las mismas los mismos discursos que durante el quinarismo fueron tan insistentes y demás tengan su, algún tipo de coherencia en, en este momento. Claro. Este, me parece que ya está, están tan en pija, perdón por la expresión, pero que, que, sí sí es, es o sea, elocuente. Debería debería generar algún tipo de reacción, alguien debería darse cuenta, che, bueno, yo por más de que creo en el cambio y en Vidal y por en por Mauricio, más anti que sea, claro, debo, de, debo poder discriminar cuando alguien eh, se está yendo a la mierda. Este yo, yo creo, no sé, la, la, las posturas de la ANAT en este último tiempo o lo del, del corresponsal de Clarín en en, en la zona este claudio Ondal, que es un personaje nefasto este alguien con dos dedos de frente debería poder darse cuenta de la exageración y de, y de la cantidad de mentiras que se dicen y en el tono el que se dice este pone a, a hablar de carreo no que es la principal candidata de los villanimos <coughs> to está, está, está un poquito de... ¿Estás congestionado? ¿Tomaste no, mucho no, frío? No, no sé. <ríe> no, no. Te agradecemos esta conversación, como siempre. Es un placer y, y bueno, esperamos. A la espera de, de una próxima entrevista para que nos puedas bueno, comentar. Les agradezco muchísimo ustedes. Este, esta especie les de me meta mando. entrevista que hacemos. Sí, la entrevista de la <ríe> entrevista. Bueno, les mando un gran abrazo y gracias por llamarme. Gracias a vos. Un abrazo, Tom. Hasta luego. Bueno, era Tomás Rodríguez Sanzorena, eh, editor de la revista Playboy Argentina. Que le acaba de hacer una entrevista la acaba no hace un, mes, hace un mes Pero salió en el número En el último número de la revista Playboy La entrevista la pueden encontrar en la página de Playboy La buscan la encuentran muy fácilmente Y la verdad que está rebuena Es súper recomendable eh, Vamos a seguir escuchando Canciones eh, que tienen que ver Con la revolución Y después eh, volvemos con más la tercera hermana Vamos a escuchar Revolution One de los Beatles Muy <risa> One, two, okay. el aire FM 1063. Soy Laura de Bahía Blanca y me gustaría saber dónde está Santiago Maldonado. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radionauta FM 1063. Radionauta.com.ar. Radeonauta, ¿está sucediendo? Le Tercer Mundo. Ok. Ya llega el diario del Tercer Mundo. El cuerpo encontrado en el río Chubut es el de Santiago Maldonado Este martes fue hallado un cuerpo sin vida, como todos y todas sabemos Luego del cuarto rastrillaje realizado en el río Chubut En el marco de la investigación por la desaparición de Santiago Maldonado Hace minutos nomás Sergio, eh, uno de sus hermanos Confirmó que se trata del cuerpo del joven buscado durante más de dos meses Lo reconocimos por los tatuajes, estamos convencidos que es él Sostuvo Agentes de la prefectura hallaron a Santiago 300 metros río arriba donde de donde el primero de agosto se llevó a cabo la represión en la que se lo vio por última vez con vida. Finalmente, tras el traslado a la ciudad de Buenos Aires y en el marco del comienzo de la autopsia, la familia lo reconoció por sus tatuajes. Vale aclarar, aclarar perdón que en el primero de estos procedimientos, días después de la desaparición forzada del joven, especialistas de la prefectura naval habían descartado que hubiese muerto ahogado en el río por su escasa profundidad. Eso, junto con testimonios de la comunidad mapuche, que indicaban que nunca había cruzado el curso fluvial, habían descartado por eso la hipótesis del ahogamiento. Esto fue ratificado, que el cuerpo es el de Santiago, por la abogada de los Maldonado, Verónica Heredia, que el miércoles recordó que al momento de la represión esa zona del río tenía apenas 30 metros de profundidad. Bueno, pero finalmente el cuerpo es el de Santiago y de todos modos la autopsia está haciendo en este momento y eh, aparte de lo que ya ha confirmado que es el cuerpo de él tienen que avanzar sobre las causas de la muerte claro y las causas, se puede saber también cuándo murió eso, cuándo murió y, ¿Y despejar, si en ese o lugar... despejar sospechas acerca de si el cuerpo fue plantado, si claro. estuvo siempre sumergido y qué pasó que ya la abogada de, de la familia adelantó que Ellos so tienen la opinión de o sea, sospechan que fue plantado sí y lo mismo los... la no, mitad no. del país sí, la sí. Mit y la propia comunidad mapuche dijo que por cómo estaba era muy difícil no verlo claro y después aparecieron ya no los expertos yo es que escuchar esto parece eso pero lo escuché de verdad y es parte del cinismo de los medios en toda el, la cobertura del caso y pescador diciendo que un cuerpo podía quedar sumergido durante 30 días y salir a flote al día 31 o 70 y pico bueno, en este caso. Claro, no. Yo creo no que más que la mitad del país piensa que es un cuerpo plantado. Yo creo que el 95% piensa que es un cuerpo plantado y Pero claro, el más plantado por quién claro, habla? Ah. Grieta ¿Se grietas se, se da ahí en, a ver quién plantó el cuerpo? ¿Los mapuches o claro, la gendarmería? Los, los cambiamitas tienen un, un buen argumento a favor si se quiere que, que a quién le conviene? Que aparezca el cuerpo de Santiago Maldonado muerto en el río eh, claro. a tres días de las elecciones. Y lo que concuerda con el, el análisis que hizo María Eugenia Vidal de que es todo muy raro. <risa> es un clima muy raro. Sí, es una argumentación reñida con, con la lógica. Pensar claro. que solamente porque no le conviene al macrismo, entonces el macrismo no lo plantó. Obvio. Porque aparte la gendarmería no es una fuerza gobernada directamente por una sola persona que sería el presidente sino que tiene también sus internas sus problemas y que opera eh, entonces el problema es que no hay ninguna certeza y si es mucho más difícil llegar a certezas hoy es porque Patricia Bullrich actuó desde el minuto uno encubriendo eso está, está clarísimo sí y sí, es sí, el sí. principal el principal problema hoy en día porque desde el principio la gendarmería estuvo protegida por ella eh forma totalmente explícita y eso imposibilitó que esto se resuelva de otra manera y que, que avance en investigaciones internas y... la gendarmería y también su, eh, su segundo sí. eh, Juan pablo no eh, sé sí. el que además eh, fue el que comandó aparentemente el, el, el operativo de, de represión ahí en, en la ruta que después terminó con con la aparentemente con la muerte de Santiago maldonado en esa en esa represión en, en esa cacería como la retrataron los mapuches Y también, eh... no, me decir algo muy bien. Hay un dato que es muy trágico y muy triste, que, que, que ronda todo el caso, que es que la familia la familia del desaparecido, sí. hoy ya ha encontrado muerto en el río Chubut, tuvo que armar una página web para difundir la información del caso, frente para defenderse básicamente, para defender su dignidad y... y, y, y, y el respeto que merecía la situación de los medios de comunicación casi en su totalidad que hacían cualquier cosa. Sí, no eso en coordinación con el gobierno. También se desacreditó la página hasta ayer antes de ayer se estaba intentando comprobar si si la página había sí, sido no, cre creada efectivamente después de, de la desaparición de Santiago y no previamente, digamos, como el nivel de cinismo y no, de enrosque y de impotencia, ¿no? Sí. que genera como tantos bueno. elementos conjugados de maneras tan siniestras. Y esta cuestión de la el hecho de tener que permanecer ocho horas al lado de un cuerpo que todavía no sabían si era Santantigo maldonado o no eh, a, por la, las dudas y las sospechas que le generaban los familiares bueno quienes estaban encargados en ese momento que hacía la prefectura a cargo sí. de quien estaba que eh, Aparentemente estaban también los mapuchos ahí estaban los bomberos era como todo un Sospecha que se corroboraron ciertas también en parte después de que en el medio del operativo la policía federal filtre fotos del cadáver y circulen por todos los Whatsapp del país. Sí, claro. por Whatsapp y por medios, publicadas en portales. O sea, no. Sea, el, el, el, el periodismo argentino se acabó para siempre, si es que existía, pero también el rol del gobierno en este caso es una cosa desastrosa. Sí, no, es, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. No no se murió el periodismo si es que ya estaba muerto. Hay otras formas de hacer periodismo, sí, hay otros periodismos eh, y esos son a los que tenemos que apostar, ¿no? Y que esas voces claro. no son las que vamos a tener que seguir levantando siempre. Bueno, eh, el director de Radio Nacional Córdoba <risa> cuestionó al aire a una periodista. Esta es la segunda noticia de Tercer Mon que viene, me dieron el pie justito. Oreste Lucero le llamó la atención a la conductora de un programa de esa emisora al aire por entrevistar a la madre de uala eh, dijo que la periodista le daba entidad a una sola de las partes interesadas pese a que todo el caso maldonado es evidentemente político esto dijo el funcionario estatal dijo esto dijo el funcionario estatal pero de, de, en qué contexto de qué manera en el medio del programa eh, de radio nacional de córdoba esta periodista oreste lucero llamó a entrevistó a la madre de no, Aréste Lucero es el nombre del... Ah, Aréste Lucero, perdón, es el, el director de Radio Nacional. Eh, la la, la, la, la periodista, periodista es Fabiana es... Bringas. Sí, del programa Solo por Hoy. Exactamente. Fabiana Bringas, entrevista a la madre de, de, de Joneguala e inmediatamente después llaman por teléfono a la radio como si llamaran acá Radio Nauta y era, y era rodo. Como si llamara no. el dueño de Radio Nauta. Era el director de Radio Nacional Córdoba, o sea, la radio pública, barriándola de una manera absurda Eh, por haber hecho esa entrevista Dice, me resulta vergonzoso que una persona Cuya entidad mucho no conozco Haciendo referencia a la madre de, de Jones Walla, critique e insulte A dos gobiernos, uno argentino Y otro chileno, que mal que le pese a usted O a la señora Isabel, o a quien escuche Fueron elegidos democráticamente ¿Cómo? Aparte, ¿Cómo dijo? Aparte, en un día viernes, de veda Ante un hecho que es Todo el caso Maldonado es evidentemente político aseguró el director de la emisora estatal. Luego de criticar a la periodista durante cuatro minutos, Lucero dijo que seguirían hablando fuera del aire. Ah, divino, divino, En tanto, Bringas no pudo dar su visión, ya que el director de la radio no pretendía dialogar, sino exclusivamente dejar en claro cuál era su posición. Sí, tampoco hay mucha mucho espacio Para decirle al director de la radio en vivo En tu Nada, programa, no. tu posición contraria Sí, yo le decía, bueno, está Monólogo. bien, está perfecto Fantástico y Aparte del ridículo este del director de la radio le Que dijo, tiene una cara de salame Por otra parte, una cara de mafioso Tiene un nombre raro, se llama sí. Oroeste Orestes, Orestes. ¿no? Le dijo, no te hablo como director de la radio, te hablo como ciudadano, <risa> como ciudadano. Y dijo que Lo que estaba haciendo la periodista era peroni pe peronismo che. Periodismo militante Tendencioso, subjetivo, descalificado Inadmisible para una radio nacional Pero después dijo Como Manu bien decía Que el caso Maldonado era evidentemente político Así sí. que vemos un desfasaje entre los términos sí, sí. Y la justicia del postre Que dijo que la línea editorial de la radio El director de la radio, ¿no? era no tener línea editorial. Narrar, para mí es hacer una, una crónica de los, de los hechos absolutamente objetiva, <ríe> sin ningún tipo de, de orientación subjetiva. El Pero ni un uso de ingreso. En de el neolítico, tío, periodismo. Contar qué pasó. Una crónica de los hechos despojada de subjetividad, <ríe> intencionalidad y cualquier tipo de interés. bueno ¿Podemos escuchar una canción sobre la revolución después de, esta, de estas cosas, por favor? Porque... Vamos a escuchar más canciones sobre la revolución. Vamos a escuchar a Julieta Venegas. Ah, mirá. Que hizo una canción que se llama Revolución. ¿Por qué el bigote cervecero es imprescindible? Ah, bueno, tremendo. La porteña Sol, Sol crabelo ponele, detenta el logro de ser la única persona en Sudamérica con la certificación Ciccerone en entendimiento de cerveza. ¿Lo pronuncié bien? Ciccerone, para chicherone. mí se decía Ciccerone. Pero... pero no, no, no sé italiano. Tiene la certificación Ciccerone en entendimiento de cerveza y compartió los cinco pasos para tomarla y por qué hay que lograr el bigote de cerveza. ¿Cinco pasos para tomar cerveza? ¿Cinco pasos para tomar cerveza? Yo creo que con <ríe> como bastante más sencillo. Agarra, agarra el vaso. Bueno, pero ella tiene una certificación. Tiene una certificación. Dice que el bigote cervecero es un buen indicio a la hora de degustar correctamente una cerveza. Ella es una de las mayores especialistas en conocimiento cervecero de Argentina. Tiene 33 años y licenciada en tecnología de alimentos. Es la única persona en Sudamérica, como decía, que tiene la certificación en entendimiento cervecero. Eh, es un programa internacional con sede en Chicago, en Estados Unidos, que explora las complejidades de la bebida. Ah, mirá como se choleó una beca para ir a Chicago a tomar birra Qué y ahora genia, tiene la ¿no? certificación Chicherone. ¡Qué hermoso. La evaluación consta de 150 preguntas, cuatro ensayos, una demostración de cómo manejas la chopera <risa> y parte de una evaluación sensorial. A lo largo de 5 horas de examen, todo en inglés, para certificar tu sabor cervecero. Tu saber cervecero. Todo en inglés. Bueno, <risa> malo. Ella se desempeña como jefe de conocimiento cervecero en Cerveza Patagonia. Jefa, ah, jefa es. Jefa de conocimiento cervecero. Bueno, como como era el ministerio el ministerio de la bicicleta, secretaría de la bicicleta. Sí, sí. Ella dice que el vino ha hecho muchísimo trabajo para que se lo valore. Casi todo el mundo agarra una copa, sabe más o menos que tiene que airearla, lo mira, lo huele, sabe cómo se marida con carnes rojas o con pescado. Ponele ¿no? Yo le doy una revolvidita Ahí Me hago el Todos sabemos Cómo habría que hacer Si supiéramos claro, Si supiéramos cómo imitar, Claro Cómo imitar A los que o, saben Más o menos O si menos. que hacer Que estás sabiendo Vamos a ver claro. un poquito La copa ahí Pones cara de intelectual Claro Dice que la cerveza También tiene un poco Este ritual eh, La gente no lo sabe No lo sabemos Para nosotros la birra se toman dos pasos. No. La cerveza, no la cerveza huele. tiene más ingredientes que el vino, al menos 4 y una variedad de sabores que están poco explorados en Argentina. Podés ponerle frutas, especias, mm. flores, microorganismos. ¿Micro -organismo? ¿Micro -organismo? No, yo hoy quiero tomar una con un microorganismo. ¿Qué tenés con microorganismo? Plancton. Pero eh, por ejemplo la ¿cómo se llama lo que se le pone al pan para que le... la levadura? La levadura no es, un es un microorganismo. microorganismo. Dice, bueno, que lo bueno que tiene la cerveza es que no crecen microorganismos que sean patógenos. Es decir, ah. que no te puedes enfermar del estómago con una cerveza que está contaminada. Con una coli, por ejemplo. Porque no hay ningún bicho micro, microorganismo que crezca Yo en una cerveza. Yo me agarro contaminaciones estomacales a veces <risa> cuando tomo cerveza. No sé si tendrá que ver con microorganismos con, <risa> o con otras cosas. Eso porque no sabes tomar la birra. No, porque no, no, no claro, seguís pero, los cinco está pasos, en algún Manuel. Momento, en un, algún momento aprendí, pero ya me lo debo haber olvidado. Te voy a decir los cinco pasos para a tomar ver. la birra si no te pasa mañana por la mañana. A no. ver. Lo primero es la apariencia. Tenés que ver cómo se ve. Te tiene que entrar por los ojos la birra. Tenés a que ver a el color. Te arde si te estás por los ojos la birra. <risa> hay gente que toma Ay, favor, que toma alcohol por los están? ojos. ¿Cómo? Sí, porque llega más rápido el cerebro. No podés tomarlo por los ojos. No, lo hay manera, sí. no hay, no hay manera. No repitas un que estemos borrachos porque lo vamos a usar. <risa> Tenemos que poder decir más allá de que es rubia, roja o negra, ¿no? Hay que dar una descripción más completa, así Ambar. como un poco más bien. dorada. T claro. cobriza me encanta. Cobrisa, Cobrisa. y caoba Ca me encantan. Tiene tonos caoba. Pero el primer paso para tomarla es, es hablar del color. No, no, observar el color. Observar el color, o bien. Y si estás con gente como nosotros en este claro. momento que estaría aprendiendo de birra, bien. podemos comentarlo. Bien. El próximo viernes traemos la birra para Siempre estar. con un fondo blanco en un vaso transparente. Fondo blanco me parece una expresión confusa en ese lugar. Hay varias expresiones confusas a lo largo de la nota. La peor es cuando explican el, el bigote de cerveza, pero bueno, no importa. Eh, el segundo paso es el aroma. Sí, bien. Es bastante sencillo. Dice que hay dos tipos de aroma, el el olor, el, el aroma de la nariz, ortonasal dice. El ortonasal. Y el de la boca es el retronasal. Pero mira qué raro. No, no, sería que ¿Se puedo hablar refiere. por la boca, ¿te estamos diciendo eso? ¿Oler por la boca? Sí, sí, sí, el retronasal. <risa> no sabríamos qué implica, pero... <risa> bueno, el, bueno, el tercer paso para degustar correctamente la cerveza es el sabor. Bueno, ya llega el momento del sabor, tomás un poquito, la dejas dejás entrar en la boca, la distribuís bien, ese es como todo un proceso largo, complejo. Bien. Ahí, mí, si yo si hago eso, me, me duelen las muelas que evito que, que entran en contacto con líquidos <ríe> o sólidos, por ejemplo. No puedo distribuir bien. Qué difícil que tengas que hacer <ríe> eso cada hacer vez eso. que introducís algo en la boca. Sí, sí, sí, sí, lo hago. Lo siento mucho por vos. ¿Por qué? <ríe> ¿Qué te claro. puedo decir? A menos que tome agua natural, lo tengo que hacer. <ríe> eh, el... Quinto paso, no, el cuarto paso sí. es eh, la sensación en la boca. Ver cómo te queda la, la cerveza cuando ya la, ah, la bebiste, ¿no? no el Sentir el cuerpo, la textura, ah, es va, la textura. Va, ahí va, ahí va. Bien. Me gustan la cerveza negra por su textura, puedo decir. A claro, mí también me, más gustan, me gustan las, las, las cervezas más bien densas. Corporales. Sí, sí. Bien, eh, esas que parece que estás tomando un café robustas. con leche. cervezas robustas. Ah, yo soy totalmente del bando contrario. Sí, ¿qué tomás? Flojito, es muy Cerveza pequeño. como como agua. <risa> la cerveza que refresca. Pero como, ¿qué te pedís en una cervecería? La, la, la, la más... rubia más normal. La rubia más normal. Oh. La colch. Qué aburrido. Es así. Bueno, último paso. Último paso es cuando tragas el trago de birra. Es muy sencillo, tenés que evaluar la persistencia del sabor en tu boca. Es decir, ver, si te quedó pasa? un sabor muy largo, largo después de que tragaste o inmediatamente se fue de la boca. Si es intenso o largo pero suave. Esto, qué raro. Nunca, nunca se me ocurrió evaluar si me quedó un, un sabor muy largo después de que tragué o, inmediata, o inmediatamente... ¿Por qué nunca supiste fue? tomar cerveza? No, pero los pasos anteriores mal que mal, mal que mal, te lo puedo... Sí, intuitivamente. Aperiencia, aroma, básicamente son los cinco sentidos. Sí, sí, sí. Sí, sí, era... Y... El, falta el tacto. Se fue a ah, Estados no. Unidos para que le digan eso. Sí. No, el tacto sería la textura. Meter la mano dentro de la birra es una mala, posiblemente <ríe> una mala idea. Bueno, no hay que tomar la espuma. Hay que tener bigotes cervecero justamente, generando como un, comillas, canalcito, <risa> por debajo de la, y por, do, por debajo de la espuma tomar, para que la espuma te vaya acompañando mientras tomas Yo eso sí lo hago. ¿Cómo es, es esto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? O, esto? o sea, no cuando te vos tenés una cerveza con espuma, no te tomás la espuma. Ay, yo no me a, retomo a la, la espuma. ¿Te tomás la espuma? No, sí, la espuma, obvio. No a no me, gusta me gusta la espuma, la de cervezas que tiene en cuerpo. Tienen razón. O sea, lo que hay que hacer es no tomar la espuma. Pero es ridículo eso. No, porque no tomás espuma, tomás cerveza Pero tenés un acacoso de espuma El bigote espuma. cervecero, el bigote <risa> cervecero Pero espuma. no lo hacés para que te quede el bigote Te hacés para no tomarte la espuma no, el bigote Si hay bigote es un indicador de que llegaste A las profundidades de la birra Pasando por arriba de la espuma Yo, yo hago eso, lo, a, lo hacías sin saberlo Porque llegaste a un Soy nivel un de variedad descontrolado Que ya <risa> no te importa nada, no, tenés también, cerveza también. en la cara Un o sea. capo cervecero <risa> Felicidades Mereces bueno. el título vos también. No, bueno, voy a ser el, el chicherón. <risa> Hay que tener bigotes, generalmente con un canalcito, me encanta. <risa> Tomar por abajo la espuma. Es, claro. es descriptivo, se, ¿se entiende, sí, o ¿no? no, no, no ¿se, se entiende perfectamente. El bigote cervecero eh, eh, se lleva mal con el bigote real. Es como un doble bigote, mucho claro. bigote, no, y se meten en el medio capaz que de... queda como impregnada. Y después tiene olor, por ejemplo, a cerveza, al mm. bigote. No está, a mí no me gusta nada. Y después está ese el, el, el falso mito, como la mayoría de los mitos, o mitad verdad mitad falso mito, de si la cerveza sirve con espuma o sin espuma. Ah. Si, si saber servir cerveza, servirla con un poquito de espuma o sin nada de espuma. Con un poquito de, nada espuma, de espuma, sí. Dos centímetros. Dos, dos, dos, dos dedos dos. son? Dos dedos. Sí, sí. En una pinta. En una pinta. Sí, Hablando sí. de pintas. Está bien, está bien, está bien. Hay sí. una explicación también. Y después parece... directo ahí al canalcito. Al canalcito. Al canalcito. Mete canalcito. Tengo una pregunta para ustedes dos. A ver. Y para toda la oyentada también. A ver. En realidad no sale la pregunta. Voy a insertar una incertidumbre en su vida. A ver cómo reacciona. En forma de pregunta. <risa> o sea, ¿Insertar una incertidumbre? <risa> sí, valga la redundancia. ¿Colamos mal los fideos toda la vida? Ah. Justo se, se, se, se acabó la cortina. No se sé. que va como editorial. ¿Cuán complejo puede ser? Sí. ¿Colamos mal toda la pero toda la vida? ¿Cómo cómo es eso? Eh, la siguiente situación. A ver. Agarras el colador. Sí. Lo pones en la pileta de la cocina. Sí. Y vertés encima el agua de los fideos que acabas de cocinar. Sí. Sí. Después volcás el contenido en la olla. Bien. Y sí. voilà. Ya tenemos listos nuestros macarrones. Y tú traducido del <risa> inglés de una manera directa. Macarrones y espaguetis. O espaguetis. <risa> o espaguetis. Para agregar, más, ta para agregar ah, es falso, más tarde la salsa. Ah, falso igual, es falso. No se pone la salsa en la olla de los fideos, está mal. ¿Ah, sí? Obvio que está mal. ¿Por qué? Yo Porque lo... es más estético poner la salsa sobre los fideos en el plato. Es una cuestión de estética pura. Después mezclás la salsa, ah, puedes agregar más. No, está bien, está bien, es verdad, es verdad. verdad. Si nos ponemos Pero finos esto... con tomar birra y comer fideos. Este es el método tradicional de... Cuando queremos ser gourmet en eras de Macri. Claro. Al que casi todos estamos acostumbrados Pero al parecer, atención No es el correcto O sea, agarrar la olla Y tirar los fideos al colador Yo la que te hago también A ver la que, a ver así, la, la que me haces Es, eh... Para no lavar el colador No, no, no, no, no, no. <risa> Agarro esa cuchara fantástica Con dedos <risa> Ah, bien, se, con, se te, te escurre Con se te una van. mano para no, que tener un timing Hay que tener mucha precisión en las manos, cosas que yo no tengo Pero <risa> bueno, Motricidad me... fina Sí, motricidad fina, algo de lo que adolesco De lo que me falta Pero eh, vuelco un poco La... La olla y como que le hago un muro de berlín ahí a los a los fideos para entendí, que no caigan. Entendí, Yo lo hago con un cuchillo, ponele. Claro, o con una espátula. Con cualquier material, o cualquier elemento. Cualquier sí, elemento sí, que, sí, que sí. permite que... Eh, ¿El nivel de querote es igual que estamos manejando? Es una manera de colar. Sin ensuciar el colador. Sin usar no es, el colador. Si no es del todo efectiva, porque siempre te queda un poquito de agua ahí. Se te caen algunos no fideos. Mismo. Cuando colo posta, lo que me gusta hacer es si tirar para arriba y que como va a escurrir. La cuestión es que una usuaria de Twitter llamada Dai Bella publicó un su forma y al parecer la forma de colar los fideos y obtuvo 37000 retweets. No es está, un, es un número, pero tampoco una pavada. No. Eh, es distinto. Es así. ¿Cómo es a ver? A ver, Lo subir al, al, al, al Instagram, redes, a la sí. historia de Instagram. La Lo gente tiene que verlo, podemos estar cambiando muchas vidas en este momento. ¿Ustedes tienen la olla con sus fideos listos? Sí, y tengo la agua, olla. la tengo acá. ¿Está ahí? Sí. Bueno, vamos a agarrarse el colador, el colador. Y vuelco la olla en el colador. No, no, no, no ah. para ahí. Metes el colador. Sí. Adentro de la olla. Sí. Penetrando la olla. <ríe> no haciéndole un gorrito. Ah, ah, muy bien, ¿tiendes? muy bien. O sea... Tiene que encontrar adentro. tamaño olla, tamaño colador. Claro, sí, tiene que haber una coincidencia olla-colador que es difícil. Sí, está bien, perfecto, te sigo, te sigo. Tenemos ya eh, el colador en la olla. Sí, sí. Reposando. Se forma un nuevo... Eh, una combinación un, que no... Un nuevo impensado. instrumento de cocina que sí. es la, la mezcla entre ambos. Agarramos... ¿Las dos cosas juntas? Sí. Así con las manitos y unos repasadores, pero no, si no nos quemamos. Tiramos. Y, ¿Y si hacemos como si fuéramos a tirar los fideos al vacío? ¿O a la bacha, mejor dicho? Claro, claro, claro, por favor. <risa> si no, porque caen ¿Dónde vivís? Y, <risa> y solo cae el agua porque los fideos quedan contenidos por el colador en su función inversa. Son y colados por la parte trasera mal, pero, pero, pero, pero, pero. Yo igual no creo que esto sea la, la forma. Es la forma que hacer. ¿Cuál es? Conoce, ¿Hay una forma...? real ¿Quién una, establece una, una, la forma Claro, alguna que está bien y otra que está mal ¿Cuál es el canon? Hubo algunos Que no estuvieron de acuerdo Con la afirmación de este usuario de Twitter Que también hay una ilusión de Es es atractiva la ilusión de Siempre hice todo mal en mi vida Y ahora me estoy dando cuenta de la verdad Y sin embargo cuando aplicas esto Tal millennial, mal. ¿no? Sí, es muy millennial Sí, sí, es verdad es El, blow el truco el para colar los fideos que nunca te hubieras imaginado con instrumentos que tenés en tu propia Es el casa. concepto de mind blowing. <risa> <Sí>. ¿No? <risa> Me gusta ese concepto. Eh, y hay gente que subió fotos de cómo le salió para el orto la técnica <risa> esta, Pueden ah, practicarlo en sus casas y mandarnos sus fotos a Instagram. <risa> sí. verdad, hagan sí. historias esta noche cuando coman fideos en esta sí, era de Macri fin sí. <risa> de mes, mándennos fotos colando los fideos. Se te va por el costado, van los fideos por el costado. Sí, no, no de que haber una claro. concordante, tienen que comprar la olla cuando comprar el colador en el mismo lugar, no, tengo, Además, te... tengo algo superador. En la casa de mi mamá hay una olla, sí. hermosa olla, así alta, perfecta para los fideos. Que tiene una tapa que se encastra Y tiene colador en la tapa oh. ah, bueno, sí. Otro leve level Pero, otro level. Pero, es Pero para, bueno es, es. es para colar o sea y Encastrás la tapa como girándola Con unas solapas que tiene Y zruki, das vuelta Tremendo Hermoso sí, sí, invento Así que no podemos patentar nada chicos Ya está todo hecho Y después a mí me gustan también los coladores Que tienen eh, como un pie ¿Vieron que hay algunos que tienen como un pie? ¿Tienen tres patitas? ¿Tienen tres patitas? sosti no es como si fuese un Ah, sí. no, no, acabo, acabo de hacer un <risa> <risa> sitio con la mano. Pero es como si tuviese un eh, como si fuese una ollita al revés. Claro, entiendo, cosa, entiendo, ¿no? entiendo. funciona como pie y arriba está el colador porque sirve para apoyar exactamente. Claro. En mi casa hay uno que es como o sea, el colador que es una olla con una manija, como es un híbrido de muchas cosas porque tiene como una manija de sartén y una patita que va justo donde claro. eh, bueno, en la también, mesada. Porque el, me pasa que si, si de colador es hablamos, podemos distinguir entre los aéreos y los terrestres. Los aéreos son los que tienen alguna algún tipo de manija. Sí, manija que, sartén. Claro, que, que a veces es jodido, porque sobre todo cuando sí, agarrás una olla peso, muy pesada, sí. qué sé yo. Y otros están estos que tienen un pie ahí, que vos los pones ahí en la bacha, y, y con las dos manos puedes agarrar la olla. Qué sé yo. ¿Tipos de coladores? Eh... Sí, formas operador. de colar bueno. los fideos yo lo voy a seguir colando como siempre yo a me disculpan. Una, voy a intentar intenten. una vez que se yo... intente sí. y, y si esa vez descubrís que está bien vas a seguir haciéndolo sí. sí, sí, sí, de una vamos a seguir escuchando canciones que tienen que ver con la revolución en un término amplio porque estamos conmemorando el aniversario número 100 de la revolución rusa, de la revolución soviética ninguna de estas canciones habla de la revolución rusa pero no importa Vamos a escuchar eh, Revolution Rock de los Clash Seguido de Children of the Revolution de T-Rex Speciality. me gusta en nuestra página en facebook Radionauta búscanos talleres en el centro social y cultural Olga Vvázquez los miércoles a las 10 y media de la mañana biodanza a las 2 de la tarde plástica a las 3 de la tarde defensa personal. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga vázquez 60, entre 10 y 11. Frente a la tiranía visual, frente a la dictadura del espectáculo, un espacio donde ningún terreno queda vedado. Videódromo Proyecciones. Una propuesta alternativa para ver y pensar el cine domingos a las 20 horas en el bar cultural La Ferretería, 57 entre 11 y 12. Todos los lunes a las 20 horas en la sala Select del pasaje Ardo Rocha. Facebook Videodromo Proyecciones. Agenda Olga Vázquez. Viernes 27 de octubre desde las 11 de la noche, Nico Agesta presenta el disco Días que pasan y Dolores presenta Límitro. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60 entre 10 y 11. Las trabajadoras de la Secretaría de Derechos Humanos nos organizamos y estamos en las calles. ¿Sabías que hablan de diálogo, pero les molesta o esquivan los comentarios, propuestas, preguntas de los trabajadores y trabajadoras? ¿Sabías que hay directores que nunca antes trabajaron en el Estado, pero intentaron empezar destruyendo el trabajo de esta Secretaría? el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta, 106.3. En Radionauta, ¿está sucediendo? Le Tercer Mundo. 45 en toda la República Argentina, eh, tenemos cinco fijas del chiste. <risa> me río porque es como cinco fijas del, del chiste. El chiste tiene sus fijas. Había alguna Ah, no, no había adivinanza esta vez. No para introducción. Hay una introducción. <risa> no, me reí hace un rato de un, de un meme que encontré en, en... Facebook de el Mudo Bullrich. ¿Lo vieron el Mudo Bullrich saliendo en todas las notas al lado sí, de Vidal? Sí, no hablando. Esteban pregunta, ¿y está de membrillo de batata? Bueno, como nuestra tradición le gusta lo de membrillo. <risa> impresionante, impresionante. <risa> con un chi Bueno, ¿el meme es un chiste? ¿Es un chiste el meme? Mm, es un chiste tradicional... Es una cosa medio rara que ha, ha surgido. No el, es... meme, el meme el es un chiste. Bueno. El meme es un chiste... Es un chiste virtual. Todo meme es un chiste, no todo chiste es un meme. No, claro. Pero, pero es un chiste. Contate un chiste. Es un chistonto. Qué chist... Chistonto me encanta. Me encantan mí, los ¿no? chistontos. Qué chistazo. Sí. Era un chistecito, no te calenté <risa> Hoy nos vamos a ocupar del chiste y sus fijas. A ver, Gabriel. Bueno... Eh que tremendo que es el momento de la ronda de chistes bien, la primera fija el problema es el error de creer que el único tipo de chiste que existe es el chiste cuento hay un momento igual ya no, no, en donde no, pasa eso no, no pasa una, en una peña che, una no, ronda, pero siempre hay alguien alguien en algún alguien? momento pero de la vida la lo, de sí. ¿por qué lo ¿Qué haces? ¿qué momento más tremendo? Como un, un chiste... poquito de vergüenza ajena, ¿no? Como, ¿Tienen no... algún chiste que guardan por una ronda de chistes? Yo debo tener, pero cuando llega ese momento nunca lo está ah, en mi sí. baraja. A mí me pasa que a veces escucho un chiste y digo, este va a ser mi chiste para la ronda de chistes. <risa> y lo intento Obvio guardar no. en esa carpeta y después se me borra, no está más. Sí tengo, o sea, si vos me pedís, "Contate un chiste", sí. que sea contar un, un chiste cuento, sí, tengo uno. A ver, que es el único que me acuerdo que es realmente pésimo. Que lo tenía en mi, en mi biografía de Facebook Lo hablamos hace poco esto Vieron que en un momento la, Una parte de Facebook de información Tenía cita favorita Sí Bueno, yo tenía este chiste Y que la gente lo interpretaba como A la luz de las velas sí, sí, sí. Con la persona que más amo Cita preferida creo que era Bueno el, el mío era el siguiente chiste Que es del tipo Bueno, contalo, contalo Alguien le dice a alguien Sí una impresora le dice a otra. <risa> Ará, no, te, se reír. no, pero ya me la acordé, ya me la acordé. Ay, yo no lo sé, yo no lo sé. ¿Esa hoja es tuya o es impresión mía? Ah. Qué bueno. Es un poco tremendo. Es un chistonto, pero está muy bien. Está no muy se entiende bien. si es más gracioso el remate o que una impresora le diga algo a otra. <risa> sí, sí, sí, sí. Creo que me gusta más por eso, por el comienzo verdad, que por el final. Es verdad. Yo tenía uno de unos locos... Que se disfrazaban de caramelos para escaparse De, de un manicomio ah, raro. Sí. No, ahora raro Bueno, dos locos se escapan de un manicomio Disfrazados De, de caramelos Ese es, es formato de chiste Situación Entonces eh, se cruzan con una persona Que les pregunta que le pregunta a uno Señor, ¿usted es demente? <risa> y, y este señor responde <risa> No, mi amigo es demente Yo soy de chequeletes No, no, no. <risa> ah es medio bravo es, es fuerte es fuerte es bravo, es fuerte no es voy a someterme a este es momento bravo, no a es, es un chiste que me acuerdo de mi infancia no termino de decir si es bueno o es malo pero a mí me causa muchísima gracia es el género cambio de vocales que sí, sí. ha dado a luz a miles de chistes también en la historia de la humanidad no tienen ninguno pero él llegó el momento de la ronda de chistes y no tengo que chistes? sacar algo no tengo chistes Vamos a hacer una ronda de chistes, no funciona con esto Nos convertimos en todo lo que odiamos Qué bravo el chiste cuenta Segunda nueva fija de, del chiste La segunda fija del chiste es que como El chiste como salida a una situación incómoda O el chiste eh, puede servir para romper el hielo Sí El fracaso recurrente de este tipo de chistes ¿no? sí, Es sí, como sí. Es mucho más común que cuando el chiste se intenta usar Como para romper el hielo O para salir de algo incómodo Es mucho más común que fracase que que prospere a menos, sí, a menos es que los, no míos, los míos fracasan rotundamente. Genero silencios mucho más tremendo del que había antes. Los chistes buenos están dados siempre de de, de, con alguien que, que chisto, alguien que es chistoso, alguien que chistoso de por sí. sí. Por sí. el chiste por sí es una cosa insulsa solo. Y el solo. chiste además se sentido el momento histórico. Se <risa> siente sí, sí, sí. la oportunidad. Timing, timing puro. Exactamente. te puedes pasar para el otro lado y, y pifiarle del carajo cuando sí. no están las condiciones dadas. Yo a mí lo que me pasa mucho es creer que me están haciendo un chiste cuando me están <risa> cuando, cuando no me están haciendo un chiste Pero no, tampoco es que me están diciendo algo grave Pero como que yo su, Suelo re, solo reírme como reacción Ante muchas cosas de, de la vida Que la gente me mira como diciendo qué estás, qué estás riendo? No hizo no un chiste claro. Podría parecer que ante esta circunstancia Meritar un chiste, pero no lo hice ¿Por qué te, ¿por qué te estás riendo? <risa> Porque podrías haber hecho un chiste estoy Claro Yo, yo me, me anticipo o otra que te puede pasar, que es medio fija del, del chiste, es pifiarle al tipo de humor con la persona no con la que estás ah, interactuando. Sí. Pasa. Bueno, podés pifiarle en cualquier tema de la vida. A mí me pasa mucho. Pifiarle con un chiste es humillante igual. Pifiarle con el tipo de humor me pasa. O sea, yo doy por entendido que a todo el mundo le parece bien el humor negro. Claro. Y no. Sí, sí, el humor de gente todo. que se murió ah, recién. Esa, esa, esa, ahí. Ahora me acuerdo, ¿ves? Decís sí humor negro y me acuerdo de chistes. ¿De chistes de cuentos? De, no, de, chiste de, de chistes de negros. ¿De chistes de, negro de negros o de negros? De chistes negros. <risa> no es lo, o de humor negro, no es lo mismo. De, o sea, bueno, no, sí, no, como también. que humor, todo un poco lo de mismo. De humor negro incluso en chistes de negro, pero no es lo mismo. <risa> Incluyen, está bien. en categorías sobre categoría, categoría Algo tremendo en esta pica es el la batería ficticia la que... ah. <risa> o el cuac el cuac que un, tuvo un momento de gloria ya quedó desuso tarea... hay un chiste muy bueno una tira muy buena del Podetti que acerca del cuac no sé si, o, de, o de Gustavo Salas cuando Sala, lo pone ¿no mal no, cuando uno hace un chiste y pone un cuac y el otro le hace es malísimo que explique un chiste de una tira ah, sí. hay que buscarlo eh entonces la fija no es una fija Suele pasar es un, es un debate A ver A ver Primero cosas más o menos ciertas Sí Distintos grupos de personas Distinto tipo de humor Sí sí ¿No? Y eso que es el humor? ¿Significa que hay mejor y hay peor? Es una sí, batería de preguntas Sí, sí ¿Hay sí. más gracioso y hay, hay menos gracioso? Sí, eso sí. sí Es completamente subjetivo igual Y dejémoslo claro desde el primer momento Pero Mmm mm. No, hay un criterio, Quiero decir, quiero que, que, que el, el, que el, el humor tipo humor es... Y hay grupos de, de, de amigos o grupos de afinidad que tienen un humor que es pedorro. Que es pedorro, sí, sí, sí. Gente sí. Que se se ríen de cualquier pelotude es una manga de taladro. Sí. Y hay cierto grado de objetividad en que... No, hay, pedorro, hay un, un chiste así. que es el chiste eh, discriminador y racista que no es gracioso. O sea, no es gracioso porque es racista pero tampoco es gracioso porque no porque no es gracioso, digamos. Sí. Cuando es hiriente, cuando se ríe sí. de la persona Y, y porque no todo, es ingenioso también. Y porque no es ingenioso El bueno, humor racista ingenioso sí. eso El ingenio es Pero clave bueno. para el buen humor es Eso el... eso es lo que distingue El buen humor y el mal humor claro. siguen las preguntas Más elaborado es mejor Y más elaborado puede ser más ingenioso no, no. O no, menos no, es no más en el humor tampoco. Ninguna de las dos Hay de elaborados sí. que son buenísimos y hay voy, chistes voy simplísimos que son espectaculares y a lo mejor son más eficaces. Entonces, la pregunta final es, ¿dónde reside el humor? Ah. Ay, qué profundo. ¿En, la, en la, la, espontane... con <ríe> la espontaneidad? ¿En entrar justo? Sí, para, para mí tiene que ver mucho con eso. Para mí, mí eso. es una cosa de timing. Es todo timing. Contexto y, y, y sentido de, del Momento los chistes complejos... Eh, Necesitás alguien que lo sepa contar y que sepa... Una persona que sepa relatar, que sepa narrar, que sepa sí. rematar bien. Y sí. eso es timing también. O sea, timing no solamente para, bueno, en qué momento hago el chiste, sino también... Eh, cómo, cómo lo cuento. Cómo hago el chiste, sí, definitivamente. Y en el cara a cara también es es manejo del, del cuerpo y las expresiones faciales. Claro, sí. Y hay gente que es muy graciosa por sí, ah, sin sí. hacer chistes. Y también hay gente, gente que me, me gusta. gusta a pesar suyo. Esa gente suso. que me cae bien. sí. Eh, fija número 4 reírse del chiste propio está bien está muy mal <risa> es como ponerse un auto me gusta para yo, mí está bien para Entonces, mí está el bien. propio hay que auto hay que bancarse si no te reís vos como que salvas la situación viste como sí. yo me río mucho el chiste propio el problema está Cuando te reís más que lo demás. Sí, sí, sí, sí, sí. Hay que saber cuándo parar. Antes de terminar de contarlo. ¿Cuándo sí. empezar a antes de empezar a contarlo, a mí me pasa eso. Salvo que la propia lógica del chiste tenga que ver con no reírse uno mismo de ese chiste. Hay gente que ha cultivado ah, esta capacidad de esa situación contar los chistes de manera seria y que parte de la gracia esté en, en en, justamente en, en eso como es el tucumano este o, no, no era tucumano era, sí, pero era de alguna provincia en alguna <risa> provincia bueno, no me acuerdo como se llama ¿qué pasa cuando todos entienden el chiste menos vos? ¿qué momento de mierda? como que estás ahí y tirás una risita un poco incómoda ah, sí, ¿no? sí, te obvio. haces el que sí ah, y sí. te quedas un poco pensando y nunca preguntando <risa> no no lo entendí, che, ¿a qué se referían? Porque aparte ahí ya lo cagaste. Porque sí, si no hay que explicarlo. No. Tenemos la última y quinta. La última quinta es el sentido oculto del chiste. Que siempre, nos guste o no, el chiste tiene algo atrás. Pero para buscarlo, casi que caga el chiste. Es como, es una tensión. Es como ¿Cómo, el, ¿cómo? la esencia del chiste. Hay como un interés detrás del chiste. Como que hacemos una cosa subconsciente. Sí. Te hago un chiste y esto significa algo. Sí. Yo estoy de acuerdo con eso. No sé si todo el chiste eh, de, las, de las impresoras o de los caramelos y los locos, no sé si quiere decir que vos tal cosa tenés en tu cabeza la cabeza frita porque tal cosa, <risa> sino que el chiste más interpersonal trae algo, trae algo aparejado. Sí, puede ser, sí, sí. sí, sí. sí. sí. Y sobre todo la recurrencia de ciertos chistes qué sé yo. Pero bueno, ponés a pensar eso, cagás el chiste. Es verdad. Es verdad Pero también hay mucha gente Que se aprovecha Del chiste Como una intención Una doble intención Que se que no se la juega Y que dice No, era un chiste O que tantea Un terreno Para hacer algo sí, Eso, eso, eso me, me molesta un montón claro, era, un era un chiste? No, está no. mal no, no, no, no No era un chiste era un Vos chiste. lo sabés Yo lo sé no. Claro, no, no Eso no está bien Qué sé yo <risa> Qué sé yo Era un chiste, Manu No pasa chiste, nada no Ah, pasa me nada. encanta no Me nada. encanta Eh filosofar y teorizar sobre el humor y reconozco que está muy mal también hacerlo porque es como sacarle toda la espontaneidad. Bueno, es como la sexta fija del chiste. Pero yo entiendo a creer que tiene que haber algo de profundidad. Quiero creer <risa> que, que los argentinos han aprendido que tiene que haber algo de profundidad en el chiste. Porque si está todo sobre la mesa y uno o una no tiene que hacer una operación mental para encontrar dónde está el humor, no... Sí, puede ser verdadísima igual esa operación sí, mental sí, Pero es sí. necesaria que esté Casi <risa> automática, pero tiene que estar nah, Y el chiste más inteligente también es el que te hace reír Porque es una pobada Pero también el que te hace pensar No, no, Listo, no, no Es el lugar como más grande de escuchar mi vida no, no, no, Cortar no. el micrófono a, eso, a, <risa> ¿A vos te parece lo que? Estás ocupando un espacio radial Para decir que el chiste Es el... ¿Qué ¿Qué no, <risa> impune. Impune. el chiste te hace pensar. No, eh nada, hay una otra harta de lugares comunes. No, no tan común como ese, pero pero sí, pero el chiste bueno, también es el chiste que, que encaja porque también te, te te muestra otro otro lugar de de un, de algo que bueno estaba mirando claro, y que de pronto sí. es gracioso, desencaja es el, sí, sí, sí, sí. El, perro, el perro verde en un velorio nada que ver. ahí está, espontaneidad eso, eso me dio desen, risa, eso present, que dijiste ahí me, me gustó claro. un perro verde en un velorio porque era inesperado sí, me hizo pensar siendo las 7 y 59 esta noche nos pusieron la cortina de cierre sí eso paradójicamente justo cuando estábamos diciendo que <risa> se <risa> tenía que acabar todo no hay ninguna paradoja <risa> se termina el programa 19.59 qué puntualidad sí no tanto porque viene otro programa o no se va a hacer hay otro programa ¿no? después sí tenemos otro sí. programa tenemos que irnos ya a desalojar el desalojamiento así que hay que brindar muy rápidamente eh, Juana si vos no estás, eh, ¿Estás interiorizada de con esta, esta cuéntame el brindis tenés que elegir algo a a que haya parecido bien de, ¿De este hablar programa de programa Sí. un personaje, uh. algo de las noticias, y, y brindar. Eh, brindo... sí, es la Sí, es raro, es raro. A mí me parece bárbara. Lo podemos hablar, pero... El objetivo un poco es recuperar parte del programa. Y puede ser que tengas algo en mente y alguien sepa que por ahí lo tenés. Entonces, Belinda, por lo mismo. Yo voy a ver por, por <ríe> Muy bien. Por Beatriz Arlo. A ¿A Yo hoy, hoy voy a probar sí, el la, banco, la forma del colador. Banco. La banco, me la, cae bien. la forma del colador. No a sé a si a la banco como que me cae bien, que no es lo mismo. A mí también me cae bien. Me, y, y me caes bien estéticamente también sí, Ella sí. con su pelo blanco Ahí toda medio, medio sí. pequeñita Las fotos de la, de la sí, entrevista muy son Su actitud muy Brindo por la actitud de Beatriz Arlo de Betty. Bueno yo iba a ser un súper pedorro <risa> <risa> <risa> es, es por, por esta por... dinámica De los tazos en la foto que, tiene <risa> no, de la na, y no. que Creo que es el peor brindis de la historia no, no sé Ya lo hizo Nos vamos a City 50, que está concentrando ahora por eh, la aparición, bueno, la confirmación de que el cuerpo que apareció en el río Chubut era de Santiago Maldonado. Se termina este programa Letters Sermón, número 213. Eh, mi nombre es Manuel Mendizábal, estuvimos con Tristán Basile, Juana Luna, eh, estuvo Fernanda en la operación, estuvo Santiago Abel cobijándonos y apadrinándonos desde el exterior. Así y a es. Pati Manzioniz, no sabemos dónde está, pero le mandamos también un saludo muy grande. Nos volvemos a escuchar el próximo viernes, como todos los viernes desde las 18 por Radio Nauta. Chau.